Y te saluda Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos para todas las personas que están ahí en la radio. Bueno, bueno, Marina, eh, hacenos el favor, porque yo ya antes te podía presentar como concejal del Consejo Deliberante de la Ciudad de Castex, pero ahora ya no sé por dónde agarrar. Hay una pila de, de, de títulos arriba del escritorio, Marina. No, ya no soy más concejal, ¿eh? Por eso, por eso digo. ¿Cómo, cómo te presentamos entonces? Bueno. Y socióloga. socióloga, soy socióloga, ah, sí. el oficio como decía Bordier, el sociólogo francés, eh, yo más de tener una profesión o cualquier título tengo el oficio eh, de la sociología, así que hay una forma también el compromiso que uno tiene ¿no? este, por todas las problemáticas sociales que existen en las sociedades, Claro. Eh, del mundo, claro. así que de eso se trata mi profesión. Bueno, muy involucrada. No, no mi oficio, mi oficio. Mi oficio, <ríe> muy bien, porque una profesión la podés tener colgada en la pared, lo cierto es que uno, un oficio está entre tus manos y es, es por eso que te, que, que te llamamos, Marina, para que nos cuentes qué es esto de la presentación porque ahora son presentaciones online, hacemos un claro. Zoom, hacemos esto, hacemos lo otro, todo virtual, todo a distancia, por el marco que nos propone el COVID-19 y su pandemia, este, altamente famosa ya. y ¿Pero qué es esta presentación, ni una menos, y pandemia, Marina? Eh, Mira, en realidad, eh, yo hace muchos años que estoy viajando en congresos internacionales, obviamente con tengo las ponencias o simposios aprobados por los eh, comités académicos, por eso he viajado a Europa y a unos países de América Latina. Y conocí muchísima gente por esa causa, con colegas eh, de diversas temáticas, eh, siempre de las ciencias sociales. Y, bueno, justamente un compañero que es, de, es psicólogo de la Universidad de Bogotá de Colombia me invitó hace unos meses y quería escribir un capítulo para un libro para la fundación de la Universidad de Bogotá. Y, obviamente, acepté con tanto <ríe> este interés y muy muy agradecida, ¿no? que me convoquen justamente para poder este una de colaborar también este desde las temáticas que existen aquí en argentina claro y bueno y justamente con el compañero se llama daniel bolilla eh, bolilla que eh, bueno me invita estuvimos hablando de esta temática podemos hacer algo digo yo algo internet eh, algo online hablamos un poco de cuestión de la pandemia aquí en argentina y en colombia Y bueno, dice, maravilloso, así que bueno, ahí me convoca, invita también a otros eh, compañeros de ahí de de Colombia y de México. Y bueno, justamente lo planteamos para que sea este miércoles, y yo justamente tengo un conversatorio, y todos estamos invitados en Argentina, este a las seis y media de la tarde, por también por online, eh por Facebook, y con Dora Barrancos, con Rita Segato y la profesora Mafia que las tres fueron profesoras mías hace unos años. Este, digo, bueno, qué pena, digo, yo justamente tenía que eh, hablar, digamos, dar mi presentación ahí en online en la Fundación de Bogotá. Y bueno, lo pasaron para unas una hora hacia atrás, así que a las 5 de la tarde hora Argentina y a las 3 de la tarde en Colombia comenzaría, digamos, el segundo encuentro de psicología social comunitaria online. Muy buen. que, bueno. bueno, sí. muy buen nivel, sí. Marina, muy buen nivel. Además las, las compañeritas que te buscaste, que fueron eh, eh, profesoras tuyas, las personas sí, sí, estas sí, sí, que sí. nombraste, Dora Barranco, sí. Mamita Rita Segato, son grandes Gracias. voces, Marina, la verdad, grandes sí. voces. Y ahí vamos a estar asistiendo a qué? ¿Qué es lo que propone este encuentro de psicología social comunitaria sobre la realidad? ¿Qué es lo que qué, sí, qué nutrientes que... vamos a recibir? Lo que hemos hablando, que hemos hablado con mi compañero la semana pasada, hablar un poco del tema de la pandemia, de los contextos distintos, ¿no? Una cosa es la Pampa, otro es provincia de Buenos Aires, otra es la ciudad autónoma de Buenos Aires, otra es Bogotá, otra es la Ciudad de México, ¿no? Entonces está bueno hablar un poco de cada uno lo que está eh, lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, este, claro. Este, así que bueno, y eh, yo lo comenté justamente es el 3 de junio se conmemora los 5 años de de 1 menos, así que dice, bueno, ¿de, ¿de qué temática vas a hablar? Bueno, de la pandemia y de eh, Una menos. Así que bueno, así surgió la la la la propuesta y bueno, fue todo digamos por internet y va a ser todo online obviamente, ¿no? Claro. Este, así que bueno, tienen eh, es tienen esperanza? pensaste o visualizaron a algún grupo específicamente Marina como para invitarlo específicamente a participar, a asistir a esta a este encuentro? Miren, en realidad yo invité los querían asistir, mirar lo que hablamos nosotros y posiblemente porque eso lo organizan ahí en Colombia. Eh, si lo hacen con preguntas También, claro claro claro con participación de, de, de claro. todas las personas que se conectan este marina sí. nos podés contar a la pasada y, y ya que lo mencionaste al, al principio también hablaste de, de, de tu oficio este sí. contanos por favor para que alguna persona que por ahí está escuchándonos este sepa y se entere bien de qué es lo que es lo, la psicología comunitaria Bueno, eso es justamente el compañero Daniel es, es el, el moderador de va el que va a coordinar, digamos, en ese encuentro porque es psicólogo y tra, trabaja en esa fundación. Así que por eso, por eso nos invitan, saben que yo soy socióloga, no soy psicóloga tengo el oficio de la sociología, así que bueno, estoy muy interesados en ver también lo que está pasando aquí en Argentina y donde yo vivo en realidad. Claro, claro. Para es para como para entender también, o sea, para para entender a nuestra sociedad y poder ver cuál es su comportamiento o para ver por qué ocurren determinadas cosas, Marina. Digo sí, para las dos para... Cosas. Las, do, las dos cosas, Juan, Juan. Ambas. Pablo, me parece. Sí, sí. Este, porque bueno, sí, eh, Lamentablemente están surgiendo cuestiones, en realidad hace mucho tiempo, años, que estoy trabajando con seminarios, cursos, capacitaciones de diversos tipos de violencias. Bueno, todo lo que están sufriendo las mujeres, el tema de los homicidios es uno de los tipos de violencias, este, el tema del racismo implementado especialmente en el sistema capitalista, tanto en Argentina, en el norte de nuestro país, en el Chaco, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Estados Unidos, Francia, lo que sea, son diversos tipos de violencias del racismo que están sufriendo este las personas, y más que nada las personas que están en los márgenes, como dice, donde estoy estudiando yo, en la beca, eh, estudié una becalia a través de la Universidad de Salamanca, Eh, los márgenes son justamente son las personas que tú has mencionaste anteriormente Mario, eh las personas eh, más eh más pobres que no tienen recursos eh las mujeres más humildes eh los trans eh, las personas los pueblos originarios eh bueno esto la verdad me parece que lo que yo que estoy eh visualizando estudiando y formándome es que hay que cambiar totalmente este otro rumbo, digamos, otro horizonte eh, del sistema capitalista que estamos viviendo todos y todas y todes. La verdad es que eh, si hay algo que está dejando muy en claro esta extraña marea, eh, la que se convierte la pandemia, Marina, es este unas siluetas muy raras que descubrimos cuando baja el agua, cuando baja la espuma, y nos damos cuenta de que, eh, por supuesto, han estado pasando cosas rarísimas, pero nosotros es como que estábamos acostumbrados o como que no veíamos lo que pasaba. Digo porque muchas veces, frente a un eh, episodio circunstancial, circunstancial y puntual si sí nos volvemos como, ah, oh, viste, está mal ser racista, yo no soy racista, pero este después, bueno, yo vuelvo a mi actividad. ¿Alcanza con no ser racista? Miren, en realidad se cortó un poquito la comunicación, lo que usted me decía. Este, des... No, yo creo que mismo existió siempre. Claro. ¿no? El tema de la colonización, eh, la cuestión del sistema capitalista, la Eh, donde vivimos nosotros, este es una cuestión que cambiar, me parece a mí. La cuestión de la pandemia también, yo lo, lo escribí a fines de, de marzo, eh, una publicación uno de los medios, eh, que va a haber un cambio. La cuestión de las eh, interpersonales, eh, las políticas, los gobiernos, lo vimos en todo el mundo lo que está pasando con el tema de la pandemia mundial. Eh, yo creo que algún cambio va a haber. Me da la sensación, pero a favor, para ser un poco más solidarios, más equitativos, las relaciones humanas, eh, porque ya no da para más. Eh, bueno, se plantea sensación. la necesidad profundísima de, de estos cambios en, la, en el seno de la sociedad, eh, Marina, pero esto mm, eh, no va a caer como maná del cielo tampoco, ¿no? No, por supuesto, todo lleva su tiempo pero todo depende de nosotros y de nosotras y de nosotros. Este es complicado, es muy uh -huh. complicado porque yo lo que voy a hablar supuestamente mañana hablando un poco de eso es lo que quedó lo que recibió el presidente de la nación que tenemos, Alberto Fernández con una deuda de los cuatro años tremendos que vivimos este el gobierno anterior Eh, ...más la pandemia y más el tema de la cantidad de femicidios eh, en este periodo del aislamiento, ¿no? Sí, sí, sí, eh, sí. Es sumamente complejo, es muy complejo, pero bueno, este, me parece que nosotros... Eh, ...mañana, por ejemplo, va a ser una manifestación, marchas en todas las ciudades, en provincias de nuestro país... Haré desde mi casa. Eh, yo lo hago permanentemente no que sea el 3 de junio no sí sí, eh, sí. porque es una cuestión totalmente compleja y hay que eh, hacer militar hay que militar con todo esto eh... ahí está ahí está esa es la, la, la puntita que andaba buscando yo estaba este tirando el centro como quien dice marina y por eso te sí, preguntaba sí. si alcanzaba con no ser racista para que vivamos en una sociedad mejor porque de resultas que Eh, justamente si la sociedad es racista no bastará con no ser racista, sino que se hace necesario ser racista antirracista, lo había dicho Angela Davis en su momento, pero Marina, hay mucho mucho de lo que está ocurriendo, que se va apilando como las hojas en una canaleta y después el agua no va a escurrir bien. Estamos en una situación sumamente particular en todo el mundo, y la Argentina está en el mundo también, y esta semana le patearon la puerta y torturaron a cuatro jóvenes COM en la provincia del Chaco, el 15 mataron a Luis Espinosa en la provincia del Tucumán, fue todo a manos de la policía eh, y ahora vemos por la televisión lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la Argentina, Marina? Yo creo que también eh, la cuestión del problema, la brutalidad policial existió desde hace muchos años. Yo vivía, vivía en Buenos Aires cuando estudiaba este, la carrera de Sociología, fue a fines de los 80, principios de los 90, y yo visualicé todo eso. Este hay que cambiar también un cambio tremendo eh, para tener otros criterios otro fundamento de lo que es como la cuestión institucional no claro. este porque si estás hablando de, de una protección está bien que nos digamos la digamos las la, la personas que ejercen la, la seguridad eh, en la sociedad civil me parece perfecto pero digamos, la matanza, la brutalidad, es algo increíble, inconcebible de mi, pu mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también eh, el Estado tiene que eh, aportar en todo eso, ¿no?, en los cambios, en los cambios porque justamente no da para más tampoco, no solamente en Argentina, en otros países de América Latina, Estados Unidos, que es impresionante lo que está viviendo, en Europa... Bueno, ni hablar con los otros países este más eh, que sufrieron siempre el racismo como como África, medio oriente, los países también asiáticos creo que el planeta está totalmente eh, necesita un cambio eso me da el, el punto de vista de mi punto de vista de lo que yo pienso, lo que leo, estudio y me formo. Eh, un cambio total hay que hacer. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si entonces a la salida de la pandemia o en medio de la pandemia, Marina, se lo arrancamos de las manos al sistema a este cambio que necesitamos, que se nos hace vital verdaderamente. Te invito... Sí, no, y además una cuestión, fíjate lo que, le quería, lo que, lo que quería comentar. Hace un tiempo, eh, antes de la cuarentena, eh, ya que estoy, estoy todo, el, eh, todo el tiempo dentro de mi casa, ¿no?, Y en el patio había algunos pájaros y no había mariposas. A la mañana, a las 7 de la mañana, me despiertan y cómo cantan la cantidad de pájaros. Y bueno, de día las veo las maripo mariposas y a las 7 de la tarde, bueno, se juntan todos los pájaros y se van a dormir. Y lo vemos también en otros países del mundo ha cambiado también la cuestión del planeta el, el ecosistema ha mejorado digamos no este porque las personas están en sus casas entonces bueno eh, bueno hay una... de no Una modificación de, de usos y costumbres no una, una modificación Tal dijo que, que trajo la, la cuestión de la de la cuarentena que nos permite sí. espiar que hay otro mundo posible en lo ambiental enseguida en poco de pasar la cuarentena marina la verdad sí, es que sí. es muy agradable conversar contigo este espero que será muy exitoso este este encuentro del que vas a ser parte que en el que vas a estar exponiendo Mañana junio 3, ¿eh? el 3 de junio los pañuelos verdes, este no vamos sí. a ver a las multitudes caminando por la calle, pero hay montones de actividades y entre ellas estaba recién nomás compartiendo en la en la fanpage de Radio Carmes Marina tu evento, uh -huh. este esta presentación que vas a estar haciendo de Ni Una menos y pandemia. Te deseamos lo mejor y te agradecemos bueno. por supuesto este ratito, ¿eh? Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias Marina Asiras Baigorria Asinas. Que tengas buena tarde. Eh, Marina bueno es, es socióloga y va a estar mañana laborando a las 5 de la tarde.